Si me das al me quedo contigo porque me he enamorado y te Estar a tu lado, soñar con tu ojos, besarte en los labios Si me vas a alejar, entre tuyo y ese cielo Donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido Si me vas a alejar, me quedo contigo Porque me he enamorado y te quiero y te quiero Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire, radiográfica, radiográfica. FM 89.3, nos entendemos. Noticias, Política. Axel Kicillof anunció un salario inicial de bolsillo de cuarenta mil pesos para los policías. Desde la Casa de Gobierno Provincial, el gobernador bonaerense indicó que con esta decisión... ...comienza una equiparación del salario con el de la Policía Federal Argentina. En ese marco, Kicillof agradeció al presidente Alberto Fernández por la medida de ayer... ...que le permite asegurar los fondos para hacer el anuncio. Además, reconoció que la policía de la provincia sufre hace demasiado tiempo graves problemas estructurales como el salarial, la infraestructura y la formación. Sociedad. La vacuna podría estar para fin de año o principios del 2021. Así lo aseguró el director ejecutivo del gigante farmacéutico AstraZeneca, Pascal Soriot. Indicó que la vacuna va a estar para esas fechas, a pesar de haberse pausado la última fase del ensayo, como consecuencia de un efecto adverso que se produjo en un voluntario. El director explicó que es muy común que haya este tipo de pausas, pero que la diferencia radica en que todo el mundo está mirando estas investigaciones. Las Grutas trabaja con Viedma en el desarrollo de atractivos pospandemia. La Villa Turística de San Antonio Oeste se unió con el balneario El Cóndor para desarrollar en forma conjunta atractivos para atraer visitantes cuando vuelva la actividad. Los nuevos atractivos están vinculados a la creación de servicios en las playas que hay en el trayecto de la Ruta Provincial 1, en un recorrido por la costa que ofrece las mejores vistas de esa zona de acantilados sobre el Atlántico. Más información en telam.com.ar.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 todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radiográfica. En septiembre, volvé a vivir la magia del radioteatro. Llega la compañía. Escuchalo en Radio Gráfica, FM 89.3. La compañía radioteatro. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana. En Radio África Feas, sucias y malas Con la conducción de Úrsula Afta Sábados de 10 a 12 Por Radio África Feas, sucias y malas Citra Jucaba El sindicato de los trabajadores Y las trabajadoras del Poder Judicial De la Ciudad de Buenos Aires Siempre defendiendo derechos De los judiciales Citra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 tres horarios este ya parezco españa ¿no? España, Son, tiene, tres, siete, españa tiene tres horarios y chile tenía tres o cuatro horarios no, Ch en china tenés no la isla de eso? la isla de pascua uh -huh. tiene un horario chile eh, continental le podemos llamar y un pequeño y un cambio horario también de una hora hacia el este de que es la zona, bueno, la, que limita con tierra el fuego y esa zona que, si uno ve la, la línea de Chile hacia, este para decirlo mal, uh -huh. porque está mal, y como geógrafo digo está mal, hacia la derecha tiene otra parte. Pero no sé si son tres o hay uno más, un cuarto, creo que son tres. Así que tengo un horario en la computadora, otro en el reloj de nuestro estudio y otro en la televisión. Eh, pero, pero lo importante es que está por arrancar el radioteatro. Radio claro. este Y respetamos el horario de las 12 y 10. Antes no. Porque la gente espera, pone la alarma a las 12 y 10, entonces dice, ah, la compañía Radio Teatro está llegando. Recuerden que lo pueden encontrar en Spotify y lo pueden encontrar en nuestra página. Si se perdieron el de ayer o el de antes de ayer o quieren este ir... Eh, o por ahí quieren escucharlo de nuevo antes de escuchar el estreno para mm -hmm. ver en qué venía. Claro, y recordar un poquito. Y recordar las eh, escenas del capítulo anterior. Y el domingo reviven todo completo. Así es, se sientan poner el mate y luego de escuchar a Mario Salas con Aiche Domingo eh, en, escuchan el capítulo de la semana. Así que le damos paso, ahora sí, al radio teatro la compañía coproducción de radio gráfica la cooperativa El Descubridor y el foro argentino de radios comunitarias.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 ha llegado a Chivilcoy. Lila corre con una botella de whisky por las calles de Chivilcoy buscando a su bar. A lo lejos Mabel habla por teléfono a los gritos. Los chicos ya no son tan chicos ni se percataron de mi ausencia Ricardo. ¡Tus hijos ni siquiera me mandaron un mensajito diciéndome mierda, eh, para la función de hoy! ¡Ni un mísero emoticón! Mabel ve pasar a Lila, que corre perdiendo la estabilidad. ¡Lila! ¿A dónde vas? no me estás amenazando, Ricardo! ¡Lila! ¿Estás bien? ¡Ah, sí que una demanda! Pensás iniciarme. Pero, ¿querés que te diga todas las cosas que te van que yo? Lila ha tropezado y se ha caído sobre el asfalto. ¡Uh! Oh, ¡Chao, chao, chao, Ricardo! ¡Te tengo que cortar! Mabel corre hacia Lila, que se ha puesto a llorar. ¡Ah, oh, Bowie! ¿Qué, ¿Qué le pasó a tu gato? ¿Te das cuenta? No sirvo ni para cuidar un animal. Mm, estuviste tomando, Lila... Tan chiquitito y tan solo. Perdido por ahí, soy la peor. Bueno, no puede estar muy lejos. Seguro que anda escondido por acá. ¡Ay, si le cantamos! ¿Eh? Sí, ¿qué música le gusta? Ah, through nothing, nothing will keep us together. We can be them forever and ever. Oh, we can be heroes. Just for one day Just for one day Just for one day Mientras tanto, en el galpón de Pedro Olaberri, Ernesto discute con Iturbe, el representante de los tamberos. Usted está poniendo en riesgo nuestra función, somos artistas y vinimos a trabajar. Y nosotros somos trabajadores rurales... ...y queremos que se nos escuche. Y justo cuando tenemos que actuar nosotros... ...quieren que se los escuchen. Sí. El gobierno, que los funcionarios... ...escuchen el reclamo de los tamberos... ...que toda la gente se entere... ...de lo que nos están pasando. Ajá. Ajá. Y... B -b ...bueno, estoy pensando... ...vea, amigo. Yo no soy su amigo, señor. Si usted quiere decirme, me dice compañero. Vea, compañero. Le propongo una cosa... Nosotros hacemos la función como la tenemos programada Al terminar, ustedes leen un comunicado reclamando lo suyo Así todo Chivilcoy se va a enterar de la situación Porque sepa que todo Chivilcoy va a venir a ver la obra mm. ah. Puede ser bueno, Reconozca que es una idea brillante <risa> bueno, puede ser Pero con una condición eh, ¿Cuál? Las vacas Las vacas tienen que estar presentes. Al final de la función van a querer entrar al galpón con nuestras consignas. ¿Cómo? ¿La, ¿Las vacas? Ellas son las más damnificadas, señor. Seguro que hasta se manifiesten mugiendo. ¿Mugiendo? Ay, ¡Mugiendo! ¡Mugiendo nomás! ¡Mugiendo! Ve, ve, ve, ve amigo. Ve, ve, ve, ve, perdón. Digo, compañero. Si no pueden entrar las vacas, no hay nada más que hablar. Iturbe se pone la boina y gira sobre sus talones. Está por salir del galpón cuando se escucha la voz desesperada de Ernesto. ¡Iturbe! Eh, eh, ¡Espera! En la puerta del galpón, Lorenzo fuma aburrido cuando llega una mujer joven. ¿Sabes si se encuentra Ernesto Enríquez? Eh, sí, está dentro pero bastante ocupado, creo. Ah, ¿qué tal? Soy Sofía Bustillo, de Radio Noticias de Chivilcoy. Ah, mucho gusto.